viento De cola para h i l h Lewis and the News con canciones tan optimistas y positivas como The Power of Love o esta que fue número uno en Estados Unidos y también en el Reino Unido. Se llama Stack with big, Stuck with You. Ay, ¿cómo nos gusta? Este hombre que propagó los cuatro vientos. ¿Cómo es el poder del amor? Bueno, ¿y cómo es el poder de la radio, amigos? Ya estamos aquí. Oh, oh, oh, oh, ¿Verdad que sí? La música. ¿Qué estados de ánimo te sumen? Nosotros hasta las 8 o 7 en Canarias. Haciendo que tu estado de ánimo sea el más positivo del mundo. Claro que sí. Y contando con vosotros como cada tarde. Hoy vamos a trotar la noticia del día. Bueno, hay muchas, ¿eh? Y vamos a ir a la de más buen rollo. Que es la de que por fin nos podemos quitar la mascarilla.、Yeah. Por eso, hoy con ganas de reírnos y de que luzcan nuestras sonrisas, queremos saber qué anécdota te ha pasado durante estos dos años largos de llevar mascarilla. 606-712-658. Hoy con SmartBox tenemos un pack que se llama. Amor para dos. Bienvenido, bienvenida. <risa> This city dares and makes you feel so c o l d It's got so many people, but it's got no soul And it's taken you so long To find out you were wrong When you thought it held everything,、you、Used to think that it was so easy、you、Used to say that it was so easy But you're trying, you're trying Happy, you're crying, you're De nuevo en la rutina del día a día, ¿eh? de vuelta a la normalidad. Bien, ¿no? Y es que a veces la monotonía se agradece. A veces es cálida y confortable, como una mantita. Hoy, además, esta normalidad se agradece más que nunca. Y se agradece con sonrisas que por fin podemos volver a ver, porque hoy es el primer día sin mascarillas en el exterior y en el interior. Claro que ahora, si me sacas la lengua, pues me voy a percatar de ello. Igual que si tienes un cacho de espinacas entre los dientes, o has comido ajo. <risa> Por eso, hoy con ganas de reírnos y de que luzcan nuestras sonrisas, queremos saber qué anécdota te ha pasado durante estos dos últimos años con la mascarilla. ¿Se te cayó un diente, pero con la mascarilla no se notó? ¿Las que te han sobrado las vas a usar como toallitas desmaquilladoras? <risa> Cuéntanoslo en el 606-712-658. Contamos contigo, 606-712-658. Y hoy con los amigos de Smartbox, te voy a mandar un pack. Para que hagas lo que quieras, con quien quieras. Y sobre todo donde quieras. Con esto que se llama Amor para Dos. Y amor, esta tarde tenemos y mucho para ti. e s t á s en Play Kids. Con Ricky García. Play Kiss con Ricky García. Pues tal día como hoy, pero en 1993 se lanzaba el álbum de Aerosmith llamado Get a Grip. Es el disco en cuya portada aparecía la gorra de una vaca. El undécimo álbum de estudio de la banda estadounidense de Hard Rock. Este disco cuenta con participaciones especiales como la de Don h e n l e y quien realizó los coros de Amazing, esta canción que está sonando, y Lenny Kravitz, quien se ofreció como corista. We're Se convirtió en el álbum de Aerosmith más exitoso y más vendido mundialmente, lanzándose siete singles y colocando más de 20 millones de copias en todo el mundo. Y junto con su otro disco, Pam, está empatado como el segundo álbum más vendido en los Estados Unidos, vendiendo más de 7 millones de copias. El tema Janice Gargan recibió un Grammy por la mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalista, pero el gran éxito de este disco en España, sin duda, fue esta Power Ballad que ya está sonando y que se llama. Crying. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have time, yeah, c a u s e d me and then w a y s h、yeah. a t part?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 Las tardes sean el mejor momento del día. Claro que sí, por supuesto. 606-712-658. Te repito, 606-712-658. Hoy queremos que nos cuentes una anécdota graciosa que hayas tenido con estos dos años que hemos pasado de mascarilla. En juego, un pack que se llama Amor para Dos. Soy Andrés de Alicante. Hola Andrés. Y una anécdota curiosa, ¿Sí? aunque bueno, más de uno l e habrá pasado, es. ...que Me han confundido mucho cuando llevo la mascarilla por la calle. Me confunden casi de continuo con otra persona. j u a n de Torrevieja. Hola, Juan. Al principio de la pandemia, cuando no habían mascarillas, ¿Sí? iba en el coche y de repente, pues nada, me pararon en un control. Adelante. Y veo que los guardias civiles no llevaban ni una mascarilla. Y le s dije, buenas noches. Y digo, es que no llevan ustedes mascarillas.、Y、dice, no. No tenemos. ¿Perdona? Eché mano a la guantera, saqué un paquete de mascarilla y digo: Repártanla ustedes entre sus compañeros. Llegó el hombre y me dijo: Muchas gracias, caballero. Usted es aquí. Creo que me salvé por tener mascarilla. a Hola, soy Isabel de Terrasa. Hola, Isabel. Pues、eh, en los tres meses que obligatoriamente tuvimos que estar de. Encerrados en casa,、sí. pues todo el mundo le daba por hacer videollamadas y me llama una amiga.、Sí. E、Instintivamente, pues me puse la mascarilla. ¿Ah? Y claro, mi amiga al verme con la mascarilla、sí. me dice:、eh, Perdona, <risa> ¿a quién vas a contagiar a tu perro? <risa> hola buenas tardes amigos soy diego de madrid hola diego bueno yo tuve un pequeño percance con el tema de las mascarillas por eso estoy encantado de que las quiten a ver porque una tarde me quedé dormido la siesta、sí. me la quedé en la barbilla、sí. ay, ay, y ay. con el pues, no sé con el meneo de manos o yo qué sé ¿Sí? total que se me la subía a los ojos、eh, me desperté sobresaltado y como no h a b í a nada pensaba que me había quedado ciego el susto fue tremendo metí un bote de Del, del sofá y me di con la, una mesa que tengo en el, el salón, me di en la espinilla. Un golpe, un golpetazo tremendo. d í m e tuve que ir a Ramón y Cajal al hospital. Cuando se lo conté a la, a la enfermera, estaba con mascarilla también, lógicamente.、Sí. De eso que percibes que se estaba riendo de ti sin reírse. Así que fue un, fue un episodio fue un episodio curioso con lo cual estoy encantado de que me la quiten. Pero la, la herida, la, la marca la tengo todavía. Gracias, Diego. Seis tenés en comer rido contigo, hijos. s e i s 671-2658, cuéntanos tu anécdota. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Sí, este es el show de la tarde en Kiss. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth and 20 años con la mejor música. マジ <Ricky Garcia. S 2> e r Algo así como una especie de magia y magia la tenían y poderío, por supuesto, son Queen y f r e d d i e Mercury. King o f magic todas las tardes, c o n Ricky García.、Yeah, García. Right. Magias Que nos cuentes en el 6067-12658. Una anécdota divertida que has tenido con tu mascarilla hoy que ya se ha dejado de llevar de manera obligatoria. Y ahora Frankie Nackel, Stony Braxton con esta remezcla del tremendo u n break. my heart A un gran tema rompecaderas. Con la ayuda, por supuesto, de Frankie Knuckles, esto es Unbreak My Heart. Y para que nadie te rompa el corazón y, sobre todo, la cerradura de tu casa. Déjame que te comente algo importante, porque sé que te reconforta saber que tus seres queridos están en el lugar más seguro, en tu casa, donde además, seguro que residen todas tus cosas, las más importantes, tus recuerdos, en fin, cosas insustituibles que forman parte de tu vida. Así que si me permites la sugerencia, protégelo con una buena alarma. Y Securitas Directs a b e n mucho de ello porque hace muchos años que se dedican. Llámales 900-129-129. La llamada es gratuita, 900-129-129. Y así mañana, tus agobios serán otros. スキス。